bueno estamos aquí ahora con maría elena sosa yrebetia y ella nos va a contar un poquito pues cuál ha sido su historia vital desde que partió de baracaldo hasta chile queó le y que hecho pues nada la primera pregunta en qué año marchaste de baracaldo en el 1947 en el, el 10 1947. de noviembre uh -huh. y llegamos a chile el primero de diciembre y uh -huh. Porque llegamos primero a Buenos Aires y luego atravesamos en eh, tren uh -huh. la cordillera hasta Santiago de Chile. Uh -huh. Y, Eleni, ¿cuáles fueron los, los motivos? Los motivos, pues la guerra. Uh -huh. Mi padre ya llevaba 10 años en Chile sola. 10 años llevaba ya en Chile solo, porque él empezó la guerra en el... 36 uh -huh. y estuvo hasta el último día, hasta el 39. Uh -huh. Pasó a, a Francia, estuvo en los campos de concentración, salió uh -huh. y después estuvo en la Argentina y después pasó a Chile. Uh -huh. ¿Y con quién viniste tú vine, sola? No, vine con mi madre y dos hermanas más. La más chica mi padre no la conocía. Uh -huh. Cumplió los 10 años aquí, mi padre no la conocía. Uh -huh. Y los padres de uh -huh. mi de mi padre, mis abuelos y una hermana de mi padre. Vinimos ¿Y? siete. ¿Y Elena, tú cuántos años tenías? Eh, tenía 14 y uh -huh. los 15 los cumplí en el mar, en atravesando el Ecuador, sí. Uh -huh. Y, ¿Y después? Eh, ¿Has vuelto alguna vez a... Después de 36 años en Volvés, uh -huh. 36 años. Y ahora ya he tenido la suerte de de ir varias veces. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue tu, tu ah. adaptación, vuestra adaptación? Cómo... ¿Qué Chile? tal os trató Chile? Mira, nos trató bien. Chile uh -huh. siempre bien. Pero uno no sé por qué, tiene a donde menos he vivido ha sido en mi tierra. Uh -huh. Pero siempre, no la puedo olvidar, para qué decir. Uh -huh. Todos los días me acuerdo de mi tierra y, bueno, y, y voy encantada. Parece uh -huh. que no me habría meneado de allá. Y, sí, ¿eh? Sí. Uh -huh. Así que... y Y después, cuando cuando has vuelto a Euskal Herria, has visto has vuelto más de una vez, ¿verdad? Sí, he tenido esa suerte. Sí. Después de que tardé 36 años, luego he vuelto cada dos, cada tres años. Sí, sí uh -huh. he tenido esa suerte. Sí. Uh -huh. ¿Y has visto mucha diferencia? ¿Muchos cambios? Eh, sí, bastantes cambios. Sí. Sí. Muchos. Ya, bueno Pero yo siempre veo lo que yo dejé, lo claro. que tengo... No sé si a todos les pasará pero cuando he vuelto yo veo todo como era cuando yo me vine uh -huh. así que siempre encantada cuando voy a bara caldo parece que revivo uh -huh. pues es que casco el in pues de nada más o menos la